¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, eh, Claudia, eh, Utelpa está convocando a un congreso extraordinario. A ver, contanos el motivo. Mira, nosotros, bueno, el congreso extraordinario está convocado para el día 24. Habíamos、eh, pensado en el 23, pero bueno, los tiempos、eh, administrativos no nos permiten. El 23 es el día de las y los trabajadores de la educación. Eh, es un, una fecha muy particular y muy importante para nosotros porque nace con, con la lucha de la carpa blanca. Así que nada mejor que en este momento recordar n o s las luchas más importantes que ha tenido la docencia en la Argentina. Respecto de la convocatoria al Congreso, nace esa necesidad a partir del plenario de secretarios y secretarias generales que desarrollamos la semana pasada, donde.、Eh, Desarmamos en un comunicado que además ha, ha sido elevado obviamente en, en varias notas que venimos también publicando y haciendo partícipe a los medios de comunicación respecto de cuáles son las demandas que le hacemos al Ministerio de Educación y al Ejecutivo Provincial、eh, a partir no, no de la situación puntual que se viene viviendo en los últimos tiempos, que ha pasado acá en la ciudad de Santa Rosa y también en General Pico, sino de、eh, un análisis que hacemos respecto de la finalización o de la etapa. Todavía no es finalización, pero de la etapa en la que nos encontramos atravesados por la pandemia. Con respecto a eso, vemos que hay un aumento en la desigualdad, en la desocupación, una crisis que, que se agudiza y que repercute también en la escuela, y eso hace que, que, bueno, que el sindicato tenga que, que poner de manifiesto y tenga que pedir la paritaria de manera adelantada. Ajá. No sé si querés que te enumere、sí, las que y nosotros. ¿Cuáles son esos puntos y cuál es la fecha que pretenden o la que estaba,、eh, cuando decís adelantada, estaba pensada、eh, para cuándo? No, nosotros teníamos ya、eh, la primera parte de la, de la paritaria salarial,、eh, todavía estamos dentro de, de, lo, de los términos pautados, ¿no? No, no tendríamos que, por qué estar <ríe> llamando a no ser que haya una urgencia, como es el caso que analizamos. Eh, de un pedido de la mejora de una mejora salarial, porque la inflación creo que ha sorprendido、sí. fundamentalmente a los trabajadores de los sectores más populares, no、eh, lo que hace el estado, las herramientas que tiene el estado para controlarla, más allá de que nosotros podemos pensar que, que existen y que se desarrollan, no están dando resultados claramente.、Uh -huh. Entonces, está. Esta crisis en la que el salario se ve permanentemente afectado por la, la suba de precios afecta a nuestros compañeros y compañeras y es un reclamo que si bien lo tenemos、eh, en el segundo punto de nuestro comunicado es tan importante como el fortalecimiento de las condiciones de trabajo y el ambiente de trabajo porque lo mismo que nos pasa a nosotros trabajadores les pasa a la familia de los chicos y las chicas y por eso creo hoy que hay tanta conflictividad social, creemos, ¿no? ¿Esperan que haya una respuesta positiva? ¿Lo hablaron informalmente ya para agilizar esos trámites? Nosotros venimos haciendo, elevando notas de manera permanente y las la hemos compartido públicamente, no solamente al interior de la organización. Saben de, de nuestro s descontento, saben de los reclamos puntuales que elevamos permanentemente todos los días y también saben de los reclamos generales que son los que vehiculizan estas demandas, ¿no? Eh, no hemos recibido por ahora, es, es muy pronto para, suponemos que esta semana、eh, el pedido de la paritaria va a tener algún tipo de respuesta o no. Nosotros en función a eso vamos a avanzar en las decisiones que tome el Congreso Extraordinario, que es el órgano, uno de los órganos más importantes que tiene el sindicato. Bien.、Eh, Claudia, te cambio un poquito de tema, pero、eh, ¿qué posición tiene Utelpa o qué mirada tiene de esta situación que se está dando con las escuelas hogares? En la que un sector de docentes que han conformado un sindicato no reconocido o en formación、eh, plantean una serie de reclamos, como que el gobierno、eh, aplica normativas que tienden de alguna manera a la desaparición de las escuelas hogares. Utelpa tiene. han analizado el tema, no sé si están en conversación, también entiendo que hay algún, algún chisporroteo porque, porque es otra organización pretendidamente gremial. ¿Cuál es, cuál es la mirada de Utelpa? Sí, nosotros、eh, durante ese conflicto, en realidad quienes hoy forman parte de, de ese grupo también formaban parte de la u t e l p a nosotros lo que hemos podido frenar es el cierre de las escuelas hogares. Y en función a eso planteamos junto con un montón de compañeros y compañeras de esas escuelas y de esa modalidad un nuevo proyecto de escuela hogar que tiene que ver con el contexto actual, n o con la menor cantidad de matrícula, con, una, o sea, con la posibilidad de brindar、eh, otro, otro proyecto de escuela hogar que se, que se acomode a las condiciones y al contexto actual. No, no han avanzado con el cierre de las escuelas,、eh, tampoco nosotros obviamente hemos podido convencer a estos compañeros、uh -huh. que vos nombrás, pero la UTELPA sigue firme en defensa de, de la modalidad y en defensa de, de ese proyecto que fue consensuado y debatido y nosotros permanentemente estamos en contacto con los compañeros que trabajan en esa modalidad. No ha habido ningún otro avance、eh, negativo en, en, en, en la modalidad, o sea, no, no ha habido, por lo menos, ya te digo, el problema... No, no tienen es, esta por... mirada de que, por ejemplo, Eh, eh, hay este grupo de docentes al que aludías insiste en que hay una exclusión de las escuelas hogar, una discriminación que se las está como quitando del sistema educativo.、Eh, esto... Sí, ellos hacen puntualmente referencia a la, a la normativa nacional、claro. y todo lo que tiene que ver con niñas y adolescencia. Sí, sí, este, Nosotros... esta idea de que, de que se van quedando sin estudiantes por decisión también del Estado de marginar el ingreso de, de estudiantes que antes hubieran ido a una escuela hogar y ahora no.、Eh, Sí, lo que pasa es que la, ver, la discusión respecto de eso es mucho más profunda, tiene que ver con una normativa nacional y en eso nosotros tenemos、uh -huh. un freno y acordamos con la protección de los derechos del niño, las niñas y adolescentes. Entonces se vuelve incompatible lo, lo que la escuela hogar, los chicos y las chicas que antes entraban a las escuelas hogares, lo que Lo que sí、eh, no, no acordamos con este grupo de compañeros es este nuevo proyecto que en un principio estaban de acuerdo, s í o sea, no, no sé si la totalidad de, lo, de los compañeros que trabajan en las escuelas hogares, pero es, una, es un trabajo y una recorrida permanente que nosotros hacemos de, de ver qué está pasando, de ver qué necesitan, de ver... y bueno, y la realidad de las escuelas hogares no es la misma en toda la provincia.、Claro. No, no todos responden, tienen la misma problemática. Entonces... Creo que también eso lo dejamos planteado nosotros desde el año pasado que se intensificó、eh, la problemática respecto de que tengan en cuenta también la, la lógica y, y, y el proyecto institucional de cada escuela. Bien. No hemos podido traccionar al, al 100%, pero tampoco ha habido avances y, y continuidad de cierre s de escuelas, que obviamente nos vamos a oponer、eh, porque sabemos perfectamente el valor que tiene una escuela. Está claro. Claudia, agradecemos el contacto, más vale, y si quieres agregar algo más, te, te escuchamos. No, respecto de、eh, lo que planteó el plenario, como los dos o tres grandes puntos que tenían que ver con el tema de la conflictividad, es la necesidad urgente de fortalecer y mejorar las condiciones laborales, que es bastante abarcativa el punto porque implica. Mejorar justamente los puestos de trabajo en cada, en cada uno de los niveles del sistema educativo de nuestra provincia y、eh, la mejora salarial.、Bien. Son como los dos puntos más importantes que, que tenemos, que vamos a llevar al Congreso Extraordinario y que necesitamos resolver, ¿no? Los docentes en, en toda la provincia. Bien, gracias de vuelta, vamos a seguir el tema, por supuesto. No, gracias a ustedes.